Cuatro Tres Dos uno, Cero Atención, atención, se aprizan el programa La auto Oreja La Otra Oreja Un programa musicalmente incorrecto Melódicamente tendencioso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 ¿Estás escuchando desde la otra oreja? Y un poquito de una versión que parece la guitarra de Brian Mayle, pero la engancha con una cumbia. Entre risas y enojos, a Susana Saldúa le hubiera gustado esta versión, o quizás no. Ahí empieza la versión cumbia de Remancilla, la internacional. escuchando desde la otra oreja la otra oreja argenta y vamos a una especie de tango, si ¿sí? escuchamos ahora a Patricia Barone y Javier González Grupo no sabemos si es tango Pero es un grupo de tango ¿eh? Patricia Barone y Javier González Grupo Clase ¿Mm? Clase media Medio rica Medio culta Entre lo que cree ser y lo que es Media una distancia medio grande. Desde el medio mira medio mal a los negritos, a los sabios, a los locos, a los pobres, a los ricos. Si escuchó un Hitler. Medio le gusta. Y si yo Entre lo que crees y lo que es Como todo le atrae a medias Analiza hasta la mitad todos los hechos Y medio confundida sale a la calle con media cacerola Entonces medio llega a importar A los que mandan medio en las sombras solo a veces se da cuenta medio tarde que la usaron de peón en un ajedrez que no comprende y que nunca la convierte en reina así medio rabiosa se lamenta a medias de ser el medio del que comen otros a quienes no alcanza a entender ni medio a los negritos a los sabios a los locos, a los pobres, a los ricos No delal entre lo que escuchando por la otra oreja La otra oreja de mujer Y no sabemos si era un tango, bueno, Jorge de Villa Crespo dice, es más una rumba o un tanque, un tango, o murga, o no sabemos qué, ¿no? Pero es buena música, ¿no? Eh, Patricia Varones se fue. Y, y esta semana bueno hubo muchas movilizaciones, eh, muchas presenciales y algunas virtuales, ¿no? por el, Contra la violencia contra las mujeres. Y vamos a escuchar ahora eh, a una cantante argentina. Somos la revolución desciante. La cuarta marea en esta lucha histórica. La primera línea llena de glitter. Las cuerpas al ritmo de se va a caer. La fuerza del estar juntas. La disidencia en los poros. El grito global del violador eres tú. El abrazo sororo. La libertad como bandera y las vigilias por el aborto legal. Por nosotras. Por las que ya no están y por las que vendrán Rocío Pérez Silva yo decido cuando se menea por la otra oreja cómo te llama baby desde que te vi su pequera eras pa' mi dile a tus amigas que andamos ready esta la seguimos en el after party con calma yo quiero ver como ella lo menea todo ese pom, pom Ya cuando baila quiere que todo el mundo la vea moviendo el pom pom pom No me llamo baby la verdad, no creo que seas pa mí Con mis amigas ya estamos ready De acá no nos va Vita voy a lo que quiera con este pompom Yo quiero tan solita si que déjame Anoche toda mía y ella sabe Que nada me dan dan dan de tirarte a la de arcao Yo digo no hoy no, si me tocas ese cuerito Si así es como te pongo mira como te lo quito La chica no tiene regla no vamos con quizá No ha cuando se menea. Digo no es no y si me tocas es un delito. Deja de pajearte, baby, el mundo no es un pito. Todo tu machismo, heteronormatismo, les pibes combatimos con educación y feminismo. Una sola regla, ahora que nos ven abajo. Estás escuchando según la otra oreja. Y escuchamos este tema tan, tan interesante, ¿no? Un, para muchos eh, y para muchas, sobre todo, una declaración de principios. El tema se llama Yo decido cuándo se menea la intérprete Rocío Pérez Silva y ahora desde Mar del Plata escuchamos Sin Miedo Hola, buenas noches soy Graciela Tonier yo soy profesora de música de psicóloga social y actriz, entre otras cosas bueno, yo eh, tuve la idea de hacer un taller de canto comunitario que es lo que vengo haciendo hace un tiempo con grupos de adultos que se llaman los que cantan sus males espantan, Un objetivo claro que era preparar la canción sin miedo para el ni una menos y el taller era solo para mujeres y bueno y además el grupo de este taller eh, quedó conformado como las cantoras marplatenses se levanta Tiemble los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo en nos... cada minuto de cada semana, nos roban, amiga, nos matan, hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor ¡Oh, oh, Por todas las compas luchando en las calles. Por todas las pibas denunciando trata. Las que no se olvidan y aún se reclama Por todas las madres marchando en la plaza. Estamos sin miedo, pedimos justicia. ¡Justicia! escuchando desde la otra oreja la otra oreja argenta tendremos que hacer la otra oreja marplatense ¿no? Eh, bueno, eh, hablando de la otra oreja marplatense, presentamos la voz de Fede Moyano a ver qué nos dice Hola a todos, soy Federico Moyano Quiero presentarles mi canción Rompecabezas Con letra de Gonzalo pázaro Música de Mariano Mestre Arreglo de guitarra y dirección de Federico Moyano Para la otra oreja Y por qué no, para la otra cabeza Que resuelva el rompecabezas En un baile hermoso En un sinfín, sin colapsos ser y no perderse en ser causa en ocupar sin molestar voy sin forma de lugar rompe cabeza y cada pieza es sin condenarse en extensión pertenecer y no perderse en ser causal es merecer y realizar gestando no pertenecer i no perdre's en cerca causal, és merecer i realitzar gestando no Luchando en la otra oreja.